Sí, realmente para mí es importante estar acá porque sabemos del potencial de la barría, del potencial humano, del potencial manufacturero y del poder de convocatoria que hay, ¿no? Eh, esto es realmente importante, yo eh, aprecié un viaje justamente por dos jornadas que tenía eh, que ir de sí o sí, que era esta y la de ayer de Campana y Zárate, porque son dos sectores realmente importantes, por la barría en lo que es el centro de la provincia de Zárate en lo que es el equipo thought of it digamos, estratégico del urbano Y creo que este acá veo que hay una potencialidad eh, muy fuerte manufacturera, pero también hay un futuro muy importante. Y veo un trabajo sinérgico entre lo que es el poder político y eh, el sector público. Lo veo a José Severi muy compenetrado en la problemática de la producción, del trabajo, y veo que el diálogo de, del sector dirigencial con ellos es muy bueno y también apunta a tratar de superar cada día más eh, las posibilidades de generar mayor valor agregado y mayor puesto de trabajo en esta Eso localidad no, vamos recibe el intendente por ahí esto de que la barri se está convirtiendo en un polio económico en el centro de la provincia y lo que usted dice es un polio estratégico también por diferentes obras que se están realizando aquí el enlace no más de tres con, con la, de la ruta tres es importante seguramente para el futuro claro yo veo a la barriilla poner una ubicación estratégica que eso lo ayuda a crecer como está creciendo veo que tiene todo lo condimentos eh, eh, económicos que necesita una localidad. Tiene un sector minero muy importante, el más importante del país. Tiene un sector manufacturero con un 30% de su valor económico, producto bruto interno. Tiene un sector agropecuario diversificado y bueno, y por ende un sector de comercio y servicio realmente importante. Así que tiene todos los condimentos este, para seguir potenciándose y creo que es el eje de toda la, el centro de esta de esta provincia, de todas sus localidades y creo que eso hay que aprovecharlo y hay que seguir trabajando hacia adelante. El parque industrial es un orgullo y es uno de los mejores parques de la provincia de Buenos Aires, eso lo, lo valoramos nosotros porque conocemos cada uno de los parques, y bueno, este es el trabajo de... de, de ciudad, es el trabajo de todo el conjunto de la parte privada y pública, ¿no? Pero oficialmente trascendió, va a ser un anuncio de una obra importante, se va a hacer una playa de camiones que está hoy en desuso aquí en la Alavarría, de 3 millones y medio, eso también da una señal de lo que puede venir para 2011, ¿no? Más allá de que recién hablábamos de que hace un año político, pero también por ahí para consolidar la economía. Sí, todo lo que sea logística es uno de los factores fundamentales para el desarrollo productivo de cualquier localidad y por lo tanto creo que una playa de camiones que por supuesto Yo entiendo que va a ser con todos los adelantos tecnológicos que hoy requiere para que cumpla su función este todo lo que es el transporte que entra y sale de la barriría es importante así que me parece que es una obra que tiene más allá de un sentido de localización de infraestructura local así tiene una, una proyección de futuro para las inversiones que se puedan hacer acá en la barrea